RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Es el día de los transistores, los viejos, los de pila. También para la escucha en el coche, la información llega hasta ustedes en Radio Nacional, Radio 5, Radio Clásica, Radio 3, Radio Exterior. Todas las emisoras de Radio Nacional de España volcadas en darles información de servicio. España también en la vía onda corta con Radio Exterior. El apagón del siglo, la España peninsular a oscuras. Han saltado los plomos de un país, ha colapsado el sistema eléctrico español y aquí se lo estamos contando todo en directo. Las siete, las seis en Canarias. Especial、e、Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Pues vamos a ir actualizando todo lo que transcurre con este apagón, con Lourdes Maldonado, Lourdes en directo, compartiendo horas. ¿Cómo、eh? estás, Carlos? Teníamos, vaya, vaya tarde. Tenemos、eh, ganas de compartir radio,、vale. pero no sé si esta es la mejor manera. Ya buscaremos bueno, otras. Ya、pero、buscaremos otras. Momento... Es el comienzo de una gran amistad. Un con...、eh, seguro. Bueno, decías tú, en la tarde de los transistores, tú sabes、sí. que, que hay gente que está yendo, nos lo va a contar Jorge Agüero,、sí. a comprar radio. Caria Pilas. En, en unos segundos vamos a escuchar a Jorge, y es que hay que escuchar a u r s u l a von der Leyen cuando dice que hay que prepararse una mochila con dinero y con un transistor, sobre todo lo del transistor. Son las 7 y 2 minutos ya, ahora mismo, a esta hora se reúne de nuevo el Consejo de Seguridad Nacional en la Moncloa, nueva reunión. Marlupión, buenas tardes. Pedro Sánchez daba hace una hora los primeros resultados de una reunión que vuelve a producirse ahora mismo. Sí, el presidente del gobierno explicaba que se siguen investigando las causas de.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 Dice Sánchez que el sistema sanitario funciona con normalidad. Tres comunidades autónomas han pedido al gobierno que aumente a tres el nivel de emergencia: Andalucía, Extremadura y Madrid. Dice el presidente además que está en contacto con el Rey, con los grupos parlamentarios, con la Unión Europea y la OTAN. Sánchez finalizaba su intervención con tres recomendaciones: reducir los desplazamientos, no propagar bulos y hacer un uso responsable del móvil, evitando llamar al 112 si no se trata de una emergencia. Gracias, Marlupión. Veremos lo que resuelve ese Consejo de Seguridad. s e g u r i d a d Nacional reunido a esta hora, fuentes a esta emisora cuentan que Pedro Sánchez ha hablado con Marrute, con el secretario general de la OTAN, en busca de más información acerca de lo que ha podido pasar. Cuando tengamos más detalles, se lo vamos a ampliar y, por supuesto, podremos escuchar de nuevo, si hay comparecencia después de ese Consejo Nacional de Seguridad, lo que cuente el presidente Pedro Sánchez. Cualquier novedad que, que cuente, nos decían compañeros, que había gente en la calle eh, escuchando eh, a través de Radio Nacional de España.、Eh, En esos transistores, escuchando la información y escuchando esa c o m p a r e c e n c i a Lourdes. s una idea de, de la demanda de, de respuestas y de información que tienen los ciudadanos? Jorge,、eh, tú, por ejemplo, en cuanto has sufrido el apagón, ¿qué has, ¿qué has pensado como experto? Bueno, lo primero es que se iban a caer las comunicaciones. O sea, lo primero que he hecho es escribir a mis hijas y decirles: c o g e r el coche. Estaban las dos en la universidad, les he dicho: c o g e r el coche y veníos i para acá porque os vais a quedar sin móvil. O sea, inmediatamente. ¿no? Lo, lo primero que se ve es que en cuanto cae la electricidad, cae el sistema de comunicaciones. ¿no? Y luego, pues eso, pues mandar, sobre todo, un mensaje de tranquilidad. De que esto está estudiado y que, y que pasa. Hay un protocolo, aunque <risa> nosotros percibamos, percibamos caos desde nuestras casas, sí, pero viendo cómo se nos descongela aquella cigala que se nos quedó de, de la Nochevieja,、eh, pero hay un protocolo ¿Un y protocolo? lo fundamental está funcionando. Y, Exactamente. Y ya、esto. decía está Jorge、siguiendo? que cada año hay un s i m u l a c o Claro, y muy bien, además. Yo, para acabar, <risa> antes de irme, quería decir una cosa: que estamos viendo la importancia que tiene. La información real, contrastada y más en periodo de crisis, una de las claves, especialmente en un momento en el cual las redes sociales dominan nuestro día a día. Es fundamental informarse bien e informarse con los, con los canales tradicionales. Todos los canales, Roberto Santamaría, todos funcionando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, desde las 7 de la tarde podemos anunciar a nuestros oyentes, a los fanáticos admiradores de Radio 3 y los de Radio Clásica de Radio Nacional de España, bueno,、pues、que han vuelto a recuperar la señal. Desde las siete de la tarde, pero vamos a、mm. ver cómo evoluciona la noche, Carlos. Si no, aquí está Radio Nacional para darles también en algún momento, pondremos música, seguro. Gracias, Roberto Santamaría. Vamos a escuchar, hemos escuchado a Pedro Sánchez, a esas recomendaciones que ha dado en ese Consejo de Seguridad Nacional, que está reunido de nuevo justo a esta hora, pero también ha hablado el líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo, decía esto. La preocupación va creciendo.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 Información puntual es la que reclama al gobierno, es lo que estamos dando desde Radio Nacional、eh, desde que se produjo este apagón y veremos esa nueva comparecencia si se produce de Pedro Sánchez después de ese Consejo de Seguridad Nacional. Escuchamos a Alberto Núñez Feijó, tenemos aquí un experto, pero José Luis Dueñas, ¿qué sabemos del apagón que dice Red Eléctrica? ¿Qué está pasando en este momento? Y si tenemos más datos de esas zonas, de ese mapa de España que va recuperando poco a poco、eh, la luz. Sí, la última actualización a la que hemos tenido acceso. Eso habla de recuperación paulatina en zonas de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, lo estamos contando. Estas se suman a las ya conocidas: País Vasco, Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura o Andalucía. Todo en una jornada en la que el operador se emplea a fondo, mirando en primera instancia norte, sur y oeste peninsular, zonas donde las centrales con autonomía intentan tirar del carro para que producción y demanda vayan a la par. Es un trabajo lento para recuperar una normalidad rota desde las 12 y 32 del mediodía, momento en el que se ha producido ese colapso. Inédito en palabras técnicas de Eduardo Prieto, director de servicios a la operación de red eléctrica, hablamos de fuerte oscilación de los flujos de potencia de la red peninsular. Es también el término utilizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A partir de aquí, poco más sobre la causa exacta de este fallo múltiple que ha llevado a la península a este cero energético. También las telecomunicaciones、eh, se han ido colapsando, han ido、eh, agrandando ese, ese agujero a medida que los ciudadanos han ido intentando llegar a, a otros sitios. Lara ¿La Villanueva, ¿qué ha pasado y qué pasa? ¿Qué está pasando, sobre todo, con las telecomunicaciones? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues por ahora lo que sabemos es que de las principales telecos, Vodafone ha logrado mantener activas el 70% de sus redes gracias a los generadores y baterías de reserva. Y según han explicado, esa autonomía podría ser superior a 24 horas. Telefónica, a a Activado su comité de crisis para priorizar servicios esenciales, pero todavía no ha dado datos de esa operatividad de las redes como sí、si、lo ha hecho Bodafón. Desde Down Detector,、eh, una web que muestra en tiempo real los parones en la red, mostraban a las cuatro y media de esta tarde multitud de informes en todas las、eh, telecos, Carlos, en Yastel, en Telefónica, en Más Orange, en Digi o en Yastel. De Más Orange, una de las principales, tampoco tenemos por ahora datos de esa operatividad, pero en su comparecencia Pedro Sánchez ha apelado a un uso. Responsable del móvil, llamadas breves, ha dicho, y al 112 solo cuando sea necesario, porque estamos, ha insistido en horas críticas. Y el gran foco informativo en los trenes: hay 35.000 viajeros, se estima que puedan estar atrapados, se han habilitado estaciones para poder pasar la noche. Mercedes Ruiz, como Ruiz, me imagino que también、eh, pones el foco ahí en, en, en esos transportes, ¿no? en, las, eh, en el transporte ferroviario, que es el que se está viendo afectado con esos miles de viajeros ahora mismo atrapados y siendo rescatados. Sí, es el Ha afectado el transporte ferroviario. La circulación está suspendida en todas las comunidades y hoy al menos no se va a recuperar ni en media ni en larga distancia. Se trabaja para recuperar las cercanías lo antes posible. En los aeropuertos, el tráfico aéreo se ha reducido un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento. La operativa se está desarrollando con normalidad en cuanto a despegues y aterrizajes, con algunos problemas, por ejemplo, en las cintas de transporte de los equipajes. Aunque ya se empiezan a notar retrasos, sobre todo porque los accesos a los aeropuertos, especialmente. En algunas ciudades está siendo complicado. Las aerolíneas recomiendan estar pendientes de las informaciones que vayan suministrando y algunas, por ejemplo, Iberia, ofrecen la posibilidad de cambiar los billetes para viajar otro día. Pues es el gran foco, ¿eh? Esos ciudadanos, gracias Mercedes,、Recordamos、seguimos v i e d o n o s o t r tenemos los teléfonos abiertos. A ver, todos los teléfonos, vamos a recordarlo, Lourdes. 900, 137, 137, teléfono gratuito. Aquí estamos para informar y también para ayudar, para escuchar a los oyentes. Nos hablaba un padre hace, hace, un padre hace nada de que no sabía dónde estaba su hija. Y es el momento a esta hora de la tarde, 7 y 9 minutos, una hora menos en Canarias, a la Urrutia, de recordar a los ciudadanos muy pendientes de lo que está pasando,、eh, ansiosos de saber、eh, la causa, pero lo más importante.、Eh, ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben actuar? Ante todo, calma. Bueno, vamos a ir por partes. La DG te lleva todo el día pidiendo que solo hagamos ¿no? los desplazamientos urgentes, los necesarios, y ya estamos viendo las imágenes de las ciudades y de las carreteras, ¿no? abarrotadas de coches a lo largo de, de todas estas horas. Toda esta gente está primero, ya es el tercer autobús que cojo, y todavía me queda coger otros dos. O sea, la mayoría no admiten viajeros, pero no queda otra. Estamos todo España así, pues la, con paciencia y ya está. Así que el presidente del Gobierno, también la DGT, ¿no? han insistido en que se eviten los desplazamientos. En caso de que no sea posible que tengamos que movernos obligatoriamente, es importante, ha explicado tráfico, que guardemos más distancia entre vehículos y que circulemos mucho más lento. Lo de la distancia es para permitir, n o s Lourdes Carlos, que pasen o que circulen vehículos que puedan estar en emergencias.、Uh -huh. Quienes están en casa, importante no apagar y encender interruptores de manera intensa. ¿no? No saturemos los teléfonos tampoco con llamadas que no sean urgentes y los hospitales ahora mismo siguen funcionando con normalidad. El presidente ha insistido en que se está dando servicio a domicilio en los casos en los que sea necesario. Ningún hospital ha reportado incidencias por el apagón. De todas formas, tranquilidad, ¿no? porque Sanidad ha informado de que los centros hospitalarios tienen reservas de combustible suficientes para mantener la atención sanitaria y se está coordinando a las comunidades y al resto de instituciones que forman el. El Sistema Nacional de Salud. También Lo hemos estado repitiendo hoy aquí y lo acaban de decir las autoridades, las llamadas al 112 que hagamos, que sean solo por emergencias, que solo sean las imprescindibles. Dirán algunos de los que estén escuchando qué repetitivos sois, pero es que hay que repetirlo, hay que insistir, porque estamos en modo radio pública puro y duro. ¿eh? Hay unas 40 personas a nuestro alrededor, Lourdes, trabajando para que cada dato, para que cada detalle llegue a los oyentes, llegue hasta las calles, donde se están escuchando nuestras voces a través De los transistores y trasladar certezas. Así es, la información、eh, veraz y útil.、Eh, Paco Pérez,、eh, en la comunidad de Madrid, ¿dónde parece que algo se mueve? Según el último、mm. balance, parece que en algunos puntos, ahora recibí algún mensaje de los grupos de amigos en Valdemoro, ya, ya hay luz, wifi、mm. no En Madrid、poco. también algo se está moviendo, algo ¿no? Algo se está、eh... moviendo. Y, sí, y Paco trae información informa y t r a e información del 112, además. Precisamente, pero respondiendo a esto que, que me preguntabas, tenemos la información de que en algunos municipios, efectivamente, nos han llamado ya algunos alcaldes y nos confirman que, por ejemplo, En g e t a f e en Leganés, en Pinto o en Villaviciosa de Odón han vuelto, si no completamente la electricidad, sí、si、en algunos barrios por lo menos de ese municipio. Y, y en Pozuelo y Majada h Onda, nos aquí también. por Pozuelo está aquí Majadahonda y、eh, bueno, 169 municipios hay en、mm. la comunidad de Madrid, e n algunos e m p i e z a a volver. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta la ubicación, podríamos decir que quizás tienen más suerte. Que nosotros sepamos de momento y con permiso de los ayuntamientos en el norte,、eh, con permiso de ellos, los ayuntamientos del sur de la Comunidad de Madrid. Y con respecto a los datos de emergencia, pues conocemos el primer balance tanto de la capital como del 112. Emergencias Madrid informa de que el SAMUR Protección Civil ha realizado 167 intervenciones, la mayoría por patologías respiratorias y crisis de ansiedad. Bomberos de la ciudad de Madrid, más de 200, en la mayoría de los casos, como decíamos, por gente atrapada en ascensores. Y el Servicio de Emergencias 112 ha gestionado hasta las 4 y media de la tarde 1.679. Expedientes con 462 personas atendidas por necesidades respiratorias. Recordamos que la presidenta madrileña y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se encuentran todavía en el Centro Coordinador de Emergencias 112 atendiendo pues, toda esta situación y pendientes de, de cualquier novedad que se pueda producir. Nos contaba el alcalde esa mañana, nos pedía eso, que no se saliera a la calle, y un oyente hablaba precisamente de lo que acaba de comentar Paco, de esa necesidad de un sistema De respirador para、eh, su madre, que estaba preocupada por si había otro corte. Esto,、eh, Jorge, tú le has dicho con mucha seguridad que esto no se va a producir. Es decir,、eh, se está restableciendo, como estamos contando,、eh, la electricidad, el flujo eléctrico en prácticamente distintos puntos del país. Se van encendiendo esas lucecitas, pero lo que está descartado es que pueda haber otro apagón similar en las próximas horas. Salvo que estuviéramos ante un atentado muy programado que, estu que, que estuviera preparado para luego producir daño posterior, una vez restablecido el servicio, lo cual yo creo que es descartable, es muy difícil, desde luego, que eso ocurra en España, pues no. O sea, es decir, por, por cualquier el, el mecanismo que haya hecho,、eh, que, que haya producido, y que, insisto una vez más, ha tenido que ser múltiple para que, que pueda desencadenar un apagón de estas dimensiones, esto luego lo que ocurre es que en la recuperación se hace con centrales muy flexibles. O sea, pensar. Me, si me dejáis, voy a introducir otro término técnico. Ya vamos, prometo vamos, que、sí. es el último. No, ¿vale? no, no yo, <risa> esto, <risa> esto, esto es tu terreno. v a m o s a ir a lo que es la regulación primaria y secundaria. Esto, esto ojo, ¿eh? <risa> en la carrera de ingeniería hoy me van a dar un <risa> premio ¿eh? por, por hablar de esto. Esto es una, una asignatura de quinto de carrera de ingeniería industrial.、Eh, a ver, el sistema eléctrico, la clave es mantener la frecuencia. La frecuencia de esta famosa que hablamos todo el rato, que son, fijaros, las máquinas dan 50 vueltas por segundo. Voy a atender a esto, ¿por qué? Porque, claro, ha dicho el señor Muñez f i j o que quiere tener información, yo también, pero es que las personas que ahora mismo están en red e é c t i c a y que pueden saber lo que ha pasado,、eh, ahora mismo están, están centradas en reponer el suministro. Y, y, claro, fijaros, si da 50 vueltas por segundo, en cualquiera de esas vueltas hay un problema grave, ahora van a tener que analizar registradores que hay en miles de subestaciones, para ver dónde se ha producido el primer, cuál era la primera, en mili, estamos hablando de milisegundos. ¿Eh? Y t i e n e que coger en ese milisegundo esa que empezó a girar un poquito más despacio que las demás, porque lo que ocurre cuando hay un apagón es que tú empiezas a ver que en vez de 50, hay, insisto, con tres decimales, en vez de 50,000 empieza a haber 49,998, y ya dices, cuidado, aquí ha pasado algo, ¿no? y entonces esto empieza a bajar, y luego 49,997. Y ya se encienden las alarmas. Con el tercer decimal en t r e se s encienden las alarmas. Y ya y baja 49,98 y ya está todo el mundo en pánico. v a l Entonces, e claro, para evitar todo eso, hay una serie de centrales que se llaman centrales de regulación. Esas centrales son muy flexibles y lo que hacen, como su propio nombre indica, es regular. Y tienen tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. La primera actúa inmediatamente y además no se retribuye. Por cierto, O sea, las, hay algunas centrales que están obligadas a dar ese servicio y no se les paga por ello. Entonces, esa regulación primaria lo que hace es que en cuanto ve que la frecuencia del sistema empieza a bajar, Está intuyendo la central que hay otra que está fallando, inmediatamente se pone a producir más. Inmediatamente. ¿Para qué? Para restituir los 50.000. Como esa central está ocupada, ¿eh? automáticamente hay una central de regulación secundaria que empieza a, a subir para reemplazar a la primera, por si acaso cae. Y si aún así hubiera un problema, hay una tercera que ya tarda más de 15 minutos en arrancar, que es la regulación terciaria, que es la que se pone a funcionar por si la secundaria se acabara.、Mm. Ese t es el sistema. Me o sea, imagino,、insisto. Jorge, como, como varias piscinas、eh, es. que van equilibrando su, su flujo、Eso、de、es. una a otra para、pero、mantener siempre la misma p r o f u n d i d a d t l u i e n es que una piscina que está al lado de donde se están bañando y entonces, si cae el agua, inmediatamente sube, pero hay otras dos piscinas detrás que están llenando la primera por si acaso. O sea, fijaros cómo es el nivel. Está muy detallado dónde está. Entonces, claro, ahora ir a las causas del apagón hay que ir a ver qué ha pasado con las entradas. De regulación, si alguna central de regulación ha fallado, etcétera, etcétera. Por supuesto que las centrales de regulación, las de secundaria y las de terciaria, sí que cobran, están hiperpenalizadas si se comprometen a dar un servicio que luego no dan. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Las centrales que están arrancando ahora son precisamente las centrales de regulación. Las centrales hidroeléctricas y las centrales de gas, que son las que están arrancando ahora, son las centrales de regulación, es decir, son las más flexibles que tenemos en el sistema eléctrico nacional. Por tanto, aunque haya una variación como la que hubo seguramente a las doce y media de la mañana, ¿Vale? Estas centrales están preparadísimas para atender esa, esa variación. Por tanto, el sistema en la reposición es más fuerte que el sistema original que se cayó. Y por eso le he dicho a esa oyente que, además, viniendo como viene de Francia, porque tiene interconexión con Francia y la zona de Cantabria se está alimentando desde Francia, tiene la misma garantía de suministro que un señor de París.、Mm. Es decir, no es probable, no es, puede ocurrir, hombre, podría ocurrir, todo puede ser posible, pero es muy difícil que haya un segundo apagón un segundo, después de uno de estos problemas. Y, y sobre las causas, está claro que no hay a o s Tajos, que ahora mismo es una, es esto, esto, un, es una labor minuciosa un trabajo, ¿eh? la、claro. que están haciendo los expertos para determinar、eh, Insisto, la. Insisto, 10 meses nos llevó el de La Palma. Eh, Analizar eh, realmente lo que pasó en La Palma nos llevó 10 meses, que hay 4 subestaciones. En cualquier caso, a í que hay 1 0 0 A esta hora se van cumpliendo los tiempos que,、claro. que vaticinabas、mm. eh, al comienzo de esta entrevista. v a m o s sacando buenas cálculos, noticias, poco sí, a poco.、Eh, claro. Sí, sí, y esa、um, paulatina recuperación en la zona del centro, en Castilla-La Mancha, eh, era eh, también en, en, otras, en la comunidad de Madrid. y a l a Mancha、mm -hmm. y no recuerdo cuál más. Que... Permitirme ser pesado, pero yo insisto en Barcelona. O sea, ¿En Barcelona? Por favor, yo llamaría al equipo que ¿Sí? pregunten, pregunten qué está pasando en es Barcelona. El termómetro, es un buen termómetro. Es, es fundamental.、Estamos、en en、sí. el momento en que Barcelona, me refiero al centro de Barcelona, o sea, el Barcelona en completo, no los barrios periféricos de Barcelona. Bueno, pues, eh... ¿eh? En el momento en que Barcelona recupere el suministro, estaremos ¿Sí? ya en una posición de decir que prácticamente en media hora bueno, tenemos pues, el s u m i i Vamos a sondear cómo está a Barcelona. A con con nuestros, enseguida enseguida con estamos con ellos. De momento nos llega desde Barcelona que los ha recogido Jorge Agüero. Lo que está siendo el día de los transistores.、Bueno. ¿eh? Nos recoge algunos testimonios muy interesantes. A ver, a ver. Pensaba que tenía una radio de estas en casa,、mm. pero ya no. Hace tiempo que ya <ríe> están todos en la basura y no queda otra. Es algo curioso porque tenemos radio en casa, pero e n c h u f a b l e No tenemos c o m p i l a s Hoy es día de radio, sí, exacto. No hay televisión, así que vamos a escuchar la radio. Pero si queremos estar un poco informados, pues es lo normal. Hay que recuperar, se puede decir, la radio para escuchar la recuperación, la normalidad, se puede decir. ¿no? Los que tenemos una edad,、eh, lo veía venir. Lo veía venir. Tenemos una DAP digital、eh, audio broadcaster. Eh, eh, broadcaster, fíjate, broadcaster. Carlos, audio digital,、eh, por onda corta. Fíjate, Carlos, que cuando anunció w o n d e r l a y e n el, el k i t de supervivencia,、mm. ya hicimos un reportaje. Creo que fue Iván Romero en la calle. Y fuimos a una tienda y también había notado al, alguna venta más de, de radios de las de toda la vida. Con pilas, vaya. Pues se viene otro pico. No de tensión, <risa> sino de vendas.、Eh, si, si me p e r m i t í s la broma. Y a esta hora también, además de esos 35.000 ciudadanos. Que están en los trenes, que están siendo ayudados en la manera que haya establecido、eh, la autoridad en, en ese caso, en cada una de esas comunidades,、eh, están siendo ayudados, están siendo rescatados y tienen abiertas、eh, algunas, muchas estaciones de, de tren donde van a poder hacer noche. Pero tenemos camino a Barajas, a Íñigo Tobes y está siendo una auténtica odisea. Adelante, Íñigo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. l a y imágenes de colapso absoluto en las carreteras que rodean a la capital. Kilómetros y kilómetros de retenciones, filas y filas de coches que, más que en movimiento, parecen absolutamente parados. Por lo que la foto a esta hora en la M40, más que de circulación, se parece a una especie de gran parking de vehículos infinito, casi estacionados en la carretera. Es una situación, una imagen nunca vista, nos dice Santiago, conductor. Yo he visto hace. Es la M40 que se ha quedado colasado porque digamos, a lo mejor un camión ha hecho la tijera, y... pero no con la situación que hay ahora mismo. O sea, es prácticamente un caos. Como decimos, las entradas y salidas a Madrid están absolutamente embotelladas. En la M40 en dirección hacia el sur hay kilómetros y kilómetros de retención que serán horas esta tarde al volante. Gracias, Íñigo Tomés. Y muy preocupados、eh, por la población más vulnerable,、mm, los, mayores. Eh, los mayores, los mayores. Pensamos en esas residencias donde oyen tanto la radio y nuestra compañera Isabel Jiménez está en uno de esos centros en Madrid. A ver qué nos cuenta. Buenas tardes. En esta residencia del Centro de Madrid, a pesar de las dificultades de comunicación, la recepción es un ir y venir de personas que vienen a interesarse por sus familias. Bien atendidos. La verdad es que muy bien organizados y muy bien atendidos bueno, todos. Tienen electricidad de respaldo, entiendo. Sí, sí, sí, efectivamente.、Uh -huh. Lo que, lo que pasa es que ha habido cambios y no ya lo han subido a las habitaciones, normalmente estarían por aquí abajo. Claro, siempre están por aquí abajo, pero les han subido para que ya luego merienden y cenen en las habitaciones y ya puedan dormir allí. La rutina se ha visto alterada, a esta hora los internos estarían en las zonas comunes, ahora mismo se ha optado por trasladarlo a sus habitaciones para darle allí la cena. Todo esto se ha podido hacer con personas de movilidad reducida gracias a que los ascensores siguen funcionando. Al parecer Y funciona el ascensor. O sea que en caso de que lo necesiten, lo tiene. Nos dicen desde la dirección, fuera de micro, que la policía ha pasado varias veces para interesarse por sus necesidades y que le han traído bombonas de oxígeno. Nos aseguran que hasta mañana están cubiertos. Bueno, hasta mañana cubiertos en、eh, una tranquilidad nuestros mayores.、Eh, nos lo contaba Isabel、eh, desde esa residencia. Jorge, de cara a los oyentes que pueden a lo mejor ver con mayor inquietud estas horas, ya el sol está cayendo, nos acercamos ya、eh, al atardecer.、Eh, claro, hasta ahora hemos tenido mucha luz.、Eh, hay gente que puede pensar, a ver, esto va para largo, llega la noche. Mensaje de tranquilidad desde la radio pública. Sí, efectivamente, como he dicho hace un rato ya,、eh, ahora mismo es más difícil reponer el servicio que dentro de dos horas. Horas cuando ya no haya sol, por una razón, porque la energía solar fotovoltaica en este momento en España es la que más aporta, y más precisamente ahora, en primavera, n o porque hay, hay, hay una... Es, es, la semana pasada batimos récord histórico en, en producción solar fotovoltaica, n o y a la hora del apagón de los cerca de 30.000 megavatios, 18.000 eran solares. O sea, la mayor parte de la energía eléctrica del país era solar. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ahora está cayendo en picado la energía solar fotovoltaica en este momento. ¿eh? Cada minuto que pasa va bajando. o ¿no? n Entonces,、eh, restablecer el servicio con, con un montón. Hay que tener en cuenta que, igual que hay solamente siete grupos nucleares en España, hay decenas de miles de centrales fotovoltaicas. Por tanto, si tú vas reponiendo el servicio en una zona, de repente te aparece generación que tú no contabas con ella, que es esta generación solar. ¿no? Entonces, es más difícil reponer ahora. En la rampa de bajada de la s fotovoltaica es más difícil. Entonces, el mensaje es de tranquilidad, de seguir según vaya cayendo el sol, hay más. Facilidad para red eléctrica para reponer el servicio y por tanto lo harán seguro, con total seguridad en las próximas horas. Pues muchísimas gracias, Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía y que has participado en algún comité técnico de seguridad del sistema eléctrico.、Eh, Enorme abrazo, el de la radio pública y el nuestro personal. porque de, de desde luego, master, La mejor decisión posible a la hora de aportar información ha sido venir a Radio Nacional de España. Así que te damos un inmenso abrazo y muchas gracias. Gracias, Jorge. Un placer, como siempre, estar en la radio de todos. Y Gracias a Isabel Otero. Isabel Otero, nuestra compañera también de producción, y a todo el equipo de producción de dos programas de y de toda, equipo, ¿eh? toda la, la radio、equipo. pública trabajando a, ahora mismo para contarles y para traerles la mejor información. Vamos a contar buenas noticias, si te parece, venga, Lourdes.、Eh, están mejorando las cosas en Andalucía y tenemos a Juan Antonio Aparicio que nos va a contar que allí poco a poco se está restableciendo la Ay, electricidad, el、venga. flujo eléctrico, pero no sé si la normalidad. Para eso todavía falta, porque las carreteras, como hemos contado, están llenas. Los trenes también、eh, hay 35.000 personas atrapadas, pero. Eh, Juan Antonio Aparicio, ¿cómo están las cosas en Andalucía? Cuéntanosanos un mapa de Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí hay varios puntos de la comunidad en la que paulatinamente está volviendo la luz, eso sí, en algunos puntos de las ciudades. Aquí en Sevilla, por ejemplo, en el barrio de Los Remedios, también en localidades de la zona metropolitana, como son Gines o Tomares,、eh, recuperando también parte del suministro en Málaga, aquí también en otras localidades como en f u n g i r o l a o en Mijas, también en Huelva o en la comarca de Gibraltar. Especial atención en esta Zona, aquí el gobierno del Peñón, el gobierno de Fabián Picardo, ha ofrecido ayuda a la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar y también a la Junta de Andalucía. Desde aquí, donde sí hay luz, Gibraltar no está conectada a esta red española y por eso ellos sí tienen luz. Se han ofrecido acoger, por ejemplo, a los pacientes de cuidados intensivos del hospital de la línea de la Concepción. Además, aquí desde las seis de la tarde, la Junta de Andalucía está r e u n i d o en ese comité asesor del plan de emergencias que está presidido por Juan Mamoreno, el ejecutivo de. Autonómico, ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en unas horas en las que el gobierno andaluz también ha pedido al centrar la declaración de emergencia nacional por afectar el apagón a, a todo el país. la estación de Santa Justa se han abierto ya las puertas, se cerró poco después del apagón, se abrió en un primer momento a eso de las 4 de la tarde para mayores y personas que se encontraban mal. A esa hora la temperatura en Sevilla era de prácticamente 30 grados y estaba todo el mundo, centenares de personas, a las puertas de la estación. Va a permanecer abierto. Abierta toda la noche para acoger, aparte de esos viajeros, como, como d e c í a y esa cifra de 30.000 personas paradas en los trenes después de que se haya、eh, pues、descartado que hoy no se van a retomar las conexiones de larga y media distancia. Esto nos contaban hace unos minutos algunos viajeros desde de Santa Justa. No、sé que la falta de un hombre se c a y a eso, que ya digo que no s debían de entrar a los lavabos, porque las mujeres están h a s i n d de o pipí debajo de los árboles.、Eh, y entre los coches. Y entre los coches. Esto es, aparte de lo mal que está pasando, eso no es culpa de nadie, pero sí es culpa de que no nos ayuden en algo, ¿no?、Eh, abrir los lavabos. Han cerrado la estación y no hay así los bares y no... de contorno, también las cierran. Estamos pendientes también del final de ese comité asesor para conocer las palabras de Juan Mamoreno, del presidente de la Junta. Sí que están suspendidos, por ejemplo, los servicios de metro aquí en Sevilla, también en Málaga y en Granada, compañeros. Pues Muchísimas gracias. Información en directo desde Andalucía. Te dejamos que siga recabando datos y vamos a seguir recabándolos en directo, ¿verdad? Sí, La información hay que actualizarla al instante. Recordamos que ahora mismo el presidente del gobierno, que comparecía en torno a las cinco y media、eh, de la tarde, está reunido ahora mismo、eh, en un nuevo encuentro del Consejo de Seguridad、eh, Nacional, en continuo contacto con la Comisión Europea, que le ha tendido、eh, la mano. Y llamativo está lleno. Llamada que ha mantenido Sánchez de Carlos con el secretario general de la OTAN.、Mm, sí, sí, enseguida vamos a estar en Bruselas para contar、eh, esa llamada y lo que está recabando nuestro、eh, corresponsal en Bruselas. Está. Recabando también los datos de la Unión Europea, que ha ofrecido su ayuda desde primer momento tanto a Portugal como a España, pero estamos también en las calles de Madrid, donde el caos por momentos se ha apoderado de las carreteras. Pero vamos a conocer qué está pasando también en las calles. Allí está un compañero de Radio Nacional de España, Nacho Monraval. Nacho, adelante.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 Tener mi dinero. Lo escuchan, se quejan también de las altas comisiones que está pidiendo por el cambio de divisas. Desde la casa de cambios, un trabajador nos cuenta que están teniendo mucho trabajo desde hace horas. Esta imagen de un comercio con una larga cola contrasta con una gran vía con todo cerrado. Gracias, Nacho. Bueno, son eh, eh, inimaginables ¿no? las casuísticas desde el、siete、agua. c a No, no, no, no, ya camino de las siete horas,、eh, Carlos, siete horas eh, de, de, apagón, eh. de apagón. Casi, toda España, casi toda la siete la horas. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, tremendo. Pero estamos. En el momento recuperación. n r、eh, c o i n c i d e lo que nos decía el experto hace un momento con lo que vamos conociendo con ese protocolo de recuperación de las comunicaciones eh, eh, y de ese flujo eléctrico que se va a ir、Eso、recuperando、es. poco、Él、a poco. Y se a t i c i n a b a que se está cumpliendo,、mm. la verdad es que todo lo que decía, que hoy a lo mejor、eh, en unas horas se、eh, apuntaba、mm. en torno a las 9, 9 y media, podría recuperarse en torno al 80% y apuntaba、eh, la, la complejidad de dar con, con la causa de ese fallo múltiplo. Que apuntaba de este cero eléctrico, que es la primera vez,、mm. la primera vez eh, que sufre nuestro país y para el que todos los años, curiosamente,、eh, se realiza un simulacro.、Mm. Un simulacro que en este caso. Es general y es、eh, muy auténtico. Son miles los ciudadanos que están afectados por este apagón. Pero vamos a seguir en Radio Nacional contándoles todo en directo hasta la medianoche. Son las 7 y 30 minutos, 6 y media en Canarias. ¿Sí? Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Esa careta por primera vez también. g a c í a esta ilusión, eso, a, Carlos. A mí, más, a mí más. Dame la mano.、Eh, la radio, lo que une la radio. Sí, y desde luego、viendo. todo lo que hay a nuestro alrededor. c u á n t o s compañeros? Diego Maribel, Jaime, Oscar Torres, Juan Tato. Bueno, bueno, bueno. Todo el equipazo, Alejandro Zapatero. Trabajo en equipo, trabajo en equipo,、uh -huh. y también me imagino que, que será un trabajo en equipo y un trabajo arduo dar con la tecla o dar con las teclas de este apagón que está ocasionando muchos, muchos problemas y, y que tiene y, y nos preocupa precisamente. Recordamos nuestros teléfonos abiertos 900, 137, 137, por si podemos ser de ayuda, por si podemos ser de luz.、Eh, la radio pública, la información es lo primero. Esas personas atrapadas entre n e s 35.000, 35、uh -huh. eh, esas estaciones que se van a mantener abiertas,、eh, el anuncio. El, el ministro de Transportes, de cara a, a esa eventual noche、eh, que tengan que pasar en las estaciones, ese tráfico ferroviario que hasta mañana,、eh, hasta mañana, desde luego, no se va a restablecer, ni mucho menos, ya lo han, lo han avanzado hace bastantes horas. Pues sí, sí sigue, seguiremos dando y seguimos teniendo esos teléfonos abiertos, pero vamos a la información porque sigue en marcha ese Consejo de Seguridad Nacional en la Moncloa. El presidente del gobierno reunido con varios ministros, un presidente del gobierno que ha dicho que la situación Es grave, pero ha llamado a la prudencia, a la calma, a usar las comunicaciones de forma adecuada, a no desplazarse en coche y ha contado también un detalle que ha estado en comunicación con el secretario general de la OTAN. Estamos en directo en Bruselas, David Vidueiro. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué información tienes? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Como decís, se impone la prudencia, es pronto para saber las causas del apagón. Y en su comparecencia hacía referencia a ella. El presidente Sánchez no ha descartado ninguna hipótesis y por eso él ha hablado por teléfono esta tarde con el secretario general de la OTAN, con Marrute, tal y como confirman a Radio Nacional Fuentes de la Alianza. Recordemos que la OTAN ha reforzado su presencia y vigilancia en el mar Báltico después de los daños sufridos por varios cables submarinos. Esta llamada es la prueba de esas palabras de Sánchez, de que no se descarta ninguna posibilidad. Aunque hoy desde Bruselas insistían en que por ahora, por el momento, no hay indicios de un ciberataque o un boicot. Lo han dicho tanto el presidente del Consejo Europeo, el portavoz Antonio Costa, como la vicepresidenta de la Comisión, la española Teresa Rivera. Eso sí, siempre con esa coletilla por ahora, porque aquí prima la cautela mientras continúa la investigación y por si acaso esa llamada que ha tenido esta tarde el presidente Sánchez con el secretario general de la OTAN, Marrute. Gracias, David Vidueiro. Desde Bruselas, qué suerte también tener a nuestros corresponsales y enviados especiales. Que está el cúrculo de la pública. Estamos está... en todas partes. Ellos estarán alucinando, ¿no? De mirar hacia su país y verle a oscuras, s ¿eh? Como hemos estado durante tantas horas y como seguimos todavía en muchos puntos del país, aunque, insisto, se va, se va recuperando e s paulatinamente.、Eh, fíjate que, además de este apagón que, que,、mmm, eléctrico, que ha sido también un apagón en las telecomunicaciones, de vez en cuando van saltando mensajes de.、Eh, Ahora, una, la familia de Bilbao. Ha vuelto la luz en Bilbao, pero no hay wifi. Ha vuelto en tal, tal. Aquí vamos viendo que yo tampoco ahora mismo tengo ni datos, ni información,、no. ni nada. Poco、en、a、fin. poco va, van en altibajos. Van, llegan y vienen y van. ¿eh? Las comunicaciones, los teléfonos. Vamos a recordar el 900, 137, 137. Pero están a punto de cerrar los supermercados.、Eh, no solo hablamos de generadores, porque hay、eh, ciudadanos que a punto de cerrar los supermercados se han dado prisa para ir. Ahí a los comercios abiertos para hacerse con algunos bienes de primera necesidad, es lógico. Lo que pasa siempre es verdad que lo decía nuestro experto, que no es buena idea hacer acopio de agua en, ese, en esa vertiente sobre el agua, en este apagón eléctrico, pero bueno, es, es lógico. Es uno... lógico por lo que pueda pasar, pero que todo e s t p a r e controlado, e c se está restableciendo el suministro. Un mensaje, desde luego, de calma, de tranquilidad de, desde, la radio público, desde la radio pública, porque se está a c t i v a d o Ese protocolo y se están cumpliendo los plazos y los tiempos. Estamos, por ejemplo, en un supermercado de Vallecas en Madrid donde ha habido algunos que han tratado de aprovechar la última hora de apertura. Alex Yorca, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Sí, la actividad en este supermercado es bastante inusual. Es de los pocos que queda abierto en la zona, que sigue funcionando y la gente está aprovechando sobre todo para comprar alimentos de primera necesidad. Lo que más vemos son cartones de leche, pañales, pan, papel, velas. ...y Sobre todo agua de todos los tamaños y en todos los envases. Muchos nos dicen que es por lo que pueda pasar. Aunque o... todo el mundo compra agua, pero no sabemos tampoco. ¿Qué tal, cuál era la imagen ahí dentro? Vacío. ¿no? Bueno, gente súper alarmista. Hemos comprado lo que nos hacía falta comprar de semanal. Sobre todo he cogido para comer algo ahora: frío, sushi, porque claro, ni calentar ni nada. Y un poco de agua. Y más delicada es sobre todo la situación de las personas enfermas. Esta mujer compraba agua principalmente, dice, para conservar su medicina. Ella es diabética. Yo m e pongo cuatro agujas diarias y en caso de que se, la luz tarde más, se me baña la insulina.、Por、Lo voy、agua. a meter en bolsas con agua a ver si me dura siquiera cinco o seis días. No dura más. Por cierto, que poco a poco las filas, las colas para comprar estos alimentos se van haciendo más largas, van cerrando pasillos también de este, de este supermercado en Vallecas. El resto de tiendas, por cierto, de este centro comercial, hace ya varios minutos que han echado la p e r s i a n a Bueno, pues los、eh, ciudadanos que se van a hacer un acopio de lo, que, de lo que pueden. Ay, esto con... recuerda、sí. a épocas de, de infausto, recuerdo. ¿eh? Sí, a la, pandemia, a la pandemia, a Filomena. Es a que Filomena. te pilla una Filomena sin una buena sopita de caldo en、sí. casa <ríe> y bajas corriendo <ríe> a comprarla. Es inevitable, es inevitable. Poco a poco vamos mirando también a otras infraestructuras. Es decir,、eh, contábamos que estaban muy bien las cosas en.、Eh, Eh, los aeropuertos, pero ojo, porque los aviones llegan repletos de gente. Pero luego, ¿cómo te mueves? Pero claro, luego, ¿cómo, ¿cómo te mueves? Vamos a estar con Íñigo Injusta en un momento contando las dificultades、eh, de algunos ciudadanos para、eh, salir del aeropuerto y llegar a sus casas. Porque ahora mismo hay un periplo: hay gente que está yendo al trabajo andando, otros están volviendo andando a sus casas después de trabajar para poder volver mañana. Pero hay ciudadanos que están llegando al aeropuerto que vienen a visitar sí, claro, Madrid. Tiene que ser una locura coger un t a n q Sí, un Uber. Un,、mm, claro,、tiene. Pues ahí está, está en allí, Barajas. Iñigo e n c h u está adelante. Buenas tardes. Los aeropuertos siguen operando con los sistemas eléctricos de contingencia y eso permite que se mantenga la operativa de despegues y aterrizajes. Una cierta normalidad teniendo en cuenta la reducción en el tráfico aéreo que ha anunciado el Gobierno, motivado por cuestiones de seguridad relacionadas con las telecomunicaciones. En la Terminal 1 de Madrid-Barajas sigue habiendo una treintena de vuelos con retraso en las próximas dos horas y las cancelaciones puntuales son sobre todo con los vuelos destino a Lisboa. También en la T1 la imagen son las larguísimas colas para intentar conseguir un taxi o un transporte público. Por eso hay quienes se han decantado por alquilar un coche. Coche de alquiler, claro, para llegar hasta Valladolid. Y milagro porque parecía que en algunas compañías no había ya ninguno. O sea que hemos tenido mucha suerte. Y no hemos conseguido ni hotel ni nada.、Eh, vamos pateando un poco por aquí. Hemos venido aquí a coger un coche que hemos reservado antes, por si acaso. Y solo cogen ya hace un rato, solo con reservas. Las oficinas de las compañías están trabajando a pleno rendimiento. Pues eso es lo que nos cuenta Iñigo Injusta, las compañías trabajando a pleno rendimiento, pero era complicadísimo moverse hoy por Madrid y, y llegar a cualquier sitio y en、imaginar. todo el país. podemos、eh, imaginar, fíjate, eh, Yo me las prometía felices. Esta mañana que he venido antes de tiempo, fíjate,、eh, ahora no sé lo que me voy a encontrar.、Uh -huh. eh, hay que decir también que, que Sánchez en su comparecencia ha insistido en que se, se ha reforzado la seguridad、uh -huh. en, en todas las calles.、Uh -huh. eh, Eso es un aspecto también a tener en cuenta importante.、Eh, Sánchez, que sigue, recordemos, reunido desde las 7 de la tarde en ese Consejo de Seguridad Nacional, el segundo, la segunda reunión extraordinaria que, que realizan e el día de hoy, con este apagón masivo del que se están、eh, investigando las causas, todavía、mm. pocas respuestas. Nos decía nuestro experto que el camino será la largo, que será que un fallo.、Eh, Un fallo de mucho. sistémico.、Eh, sistémico, pero que, que, que tardaremos afectado, en ¿no? saber la, la causa. Sí, pero merece la pena、eh, indagar en ello e investigarlo porque, claro, es un país, es la cuarta economía、eh, europea y este apagón va a tener consecuencias、eh, innumerables en、eh, economía, en industria, también en、eh, turismo y como imagen de país también es, es algo, algo complicado. Que por tranquilizar a los oyentes, decía nuestro experto que es muy improbable que haya réplicas、mm. de. De este apagón, y que yo le preguntaba si, si se puede quedar debilitado, que habrá que ver las causas, pero de momento、eh, parece que es algo puntual y que se está restableciendo、eh, paulatinamente. Pues tenemos información actualizada acerca de las comunicaciones. Oscar Puente、eh, ha comunicado, ha mandado un comunicado o algún tipo de información que merece la pena que ustedes conozcan, y la contamos ahora mismo en directo. Sí, buenas. El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha actualizado la situación en la red social X. Dice que todo el servicio ferroviario, incluidas las cercanías, está suspendido hasta nuevo aviso y en función de la recuperación de la energía. Pide no acudir a las estaciones, de momento, porque la circulación de media y larga distancia, como hemos contado, no se va a restablecer hoy. Y recuerda que hay varias estaciones que se mantendrán abiertas toda la noche: las de Atocha, Chamartín, s a n t s e z Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Pamplona, Camp de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León. Y pendientes de confirmar, Orense y Salamanca. Se han evacuado los 116 trenes parados en las estaciones a raíz del apagón, dice Oscar Puente, que trabajan para evacuar a todos los pasajeros. Insisten que hay que evitar los desplazamientos en coche, aunque asegura que los transportes de mercancías y pasajeros por carretera operan con relativa normalidad. También habla de normalidad en el control marítimo y en las torres de control aéreo, que operan con grupos electrógenos, como los aeropuertos de AENA. Y recuerda que hay actividades restricciones, activadas, perdón, restricciones generales. El 20% para facilitar las llegadas a los aeropuertos, aunque en algunos sectores del norte se reduce el tráfico hasta la mitad. Información de Elena Herrera, gracias. Gracias, Clave, eso de... Carlos, que va a proseguir esa evacuación、mm -hmm. eh, de los pasajeros. Rescate, decía incluso ese... en algún tuit. Rescate. rescate.、Uh -huh. eh, media y larga distancia no se va a recuperar hoy, por tanto, muchos miles de pasajeros van a hacer noche en esas estaciones que se están habilitando. Nosotros les vamos a estar acompañando durante toda la noche. Así es, que estaciones que se quedan. Quedarán、eh, abiertas, abiertas durante la madrugada para dar cobijo, para dar techo a esos,、eh, a esos pasajeros, a esos pasajeros que, que han visto alterado su, su plan de viaje por este, por este apagón. Esos miles de pasajeros, hemos hablado、eh, en las últimas horas con algunos de los afectados, con padres preocupados, con,、eh, con familias que no, que no saben la suerte、eh, de esos pasajeros.、Eh, sigue por lo que nos dice nuestra compañera Elena Riera, ese plan de evacuación, ese plan de rescate. Y recordamos teléfonos abiertos. 900, 137, 137. En un día donde es muy difícil también、eh, comunicarse, pero si puedes, si tienes suerte, nuestro teléfono siempre abierto para todos, la radio de todos. Queda. 17 minutos para las ocho, s i en t e e g a n a r i a s Estamos en Valladolid. Marga Enríquez en directo porque Castilla y León h a pedido la intervención del Ejército. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hablabais antes de, accidentes, de incidentes p e r de ó n d tráfico. Ha habido cuatro en los que está interviniendo la Guardia Civil para auxiliar a los pasajeros. También aquí decía Lourdes antes que quizás hubiera réplicas. Aquí ya la ha habido en la emisora en Valladolid, en el centro territorial. Conseguimos recuperar la luz, conseguimos recuperar un poco la emisión, pero la volvimos a perder durante media hora y hace poco más de diez minutos hemos vuelto a recuperarla. El 112 de Castilla y León ha recibido 1.350 llamadas y esta gente. Gestionando cerca de 500 incidentes. El CECOPI está constituido desde la una y media de la tarde. Se decretó el nivel dos de protección civil y, de momento, no han pedido el tres, según el presidente de la Junta, porque no era necesario, aunque sí que al principio se han planteado incluso pedir la emergencia nacional. Han reconocido algunas incidencias, según el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, delicadas, que no ha querido adelantar y en este momento siguen reunidos en las instalaciones del 112, justo aquí enfrente de la emisora en Valladolid, del centro territorial. Y suponemos que en unos instantes volverán a hacer una declaración pública para conocer la incidencia, porque, como decíamos, ha habido algunas réplicas, no solamente en Valladolid, sino que también se ha ido la luz en otras provincias de Castilla y León. Gracias, Marga Enríquez. Estamos tratando, ¿verdad, d e s de hacer nuestro recorrido por todas nuestras emisoras territoriales? Pero es que todas están sufriendo ¿Todas? lo que Fíjate, están sufriendo、eh, también e s t i l l e decía Marga, que, que había vuelto la luz,、mm. se ha vuelto a ir, ha vuelto de nuevo a, la han restaurado, en fin.、Eh, problemas, problemas en nosotros mismos como medio s de comunicación y problemas. En la hostelería, en un montón de negocios,、eh, Carlos. Pues sí, y creo que tenemos por ahí a Sergio Hurtado, nuestro compañero, que está en el Instituto Radio Televisión Española, allí con 25 personas, entre ellas ha estado con la directora del propio instituto, con alumnos. ¿Y qué te han contado, Sergio? Adelante, gracias. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Aquí seguimos、um, al menos una decena de personas, quizá una bocena ya,、eh, después de que、eh, varios alumnos hayan marchado. Algunos han venido a buscarlos en coche, otros, han, otros han, sido, han salido a pie. Y realmente una situación bastante complicada. Estoy junto a la directora del instituto, junto con Sara Martín, que te puede explicar las decisiones que hemos tomado, tomado desde el punto de vista de, de los alumnos. Aquí, adelante, ¿qué tal? Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, cuéntanos un poquito, cuéntanos cómo hemos, qué decisiones hemos tomado para, con respecto de los alumnos. Pues mira, hemos、eh, vivido unos primeros momentos de muchos nervios. Teníamos aproximadamente a 140 personas aquí en el centro y en cuanto hemos sido conscientes de lo que estaba pasando a través de la información que nos iba llegando, pues hemos montado una brigada de, de emergencia para desalojar el centro. Eh, hemos vaciado todas las plantas y dado las recomendaciones a nuestros alumnos de que, si podían salir lo antes posible、eh, a pie, se fuesen marchando.、Eh, el paso siguiente:、eh, nosotros estamos aquí funcionando con un generador eléctrico y entonces,、eh, sabiendo que la electricidad no, no nos iba a aguantar mucho, pues hemos apagado todos los equipos que tenemos aquí, que consumen、eh, bastante. Y después hemos oído las recomendaciones. Las personas que no se, había, se habían quedado ...pues、eh, han permanecido en el centro. Hemos preparado unos bocadillos fríos para que pudiesen comer y les hemos facilitado agua y, y refrescos. Y ahora, ya esta tarde, cuando hemos visto que la situación estaba muy, un poco más tranquila, hemos recomendado al resto de alumnos que, que vivían más lejos que fuesen saliendo a pie. Y bueno, es lo que un poco comentaba Sergio. Seguimos aquí unas 12 personas. Estamos esperando、eh, noticias y, y el desarrollo de los acontecimientos. Y no sabemos si tendremos que pasar la noche o nos podremos marchar a nuestras casas. Pues、eh, muchísimas gracias,、eh, Sergio Sara, desde el Instituto de Radio Televisión Española. Sergio, ¿algo más? Sí, una cuestión más tenemos aquí instalada —los compañeros de Televisión Española nos han, nos han pedido instalar una cámara que está apuntando hacia la autovía A6—. Una señal que estaba perdida por la, la pérdida de, de la información de, de tráfico. Entonces, tenemos esta cámara apuntando a ambos sentidos, recogiendo el tráfico en directo y proporcionando esta señal desde la azotea del Instituto de Radio Televisión para nuestros compañeros de Televisión Española. Pues muchísimas gracias, Ejé Hurtado. El Instituto de Radio Televisión Española también colaborando con la、claro. DGT. Igual ¿Y que cuál la DGT? es la imagen y qué imagen tiene ahora mismo la, la, la carretera? ¿La A6 ha dicho? Sí. ¿Mm? Sí, la autovía 6 ha estado muy congestionada、ah. durante toda la tarde. ¿Y ahora, mismo? ahora mismo Ahora mismo está un poquito más fluida. Bueno. La situación ha mejorado, pero aún así todavía el, el tráfico es bastante denso en esta autovía. Bueno, pues información de última hora. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego, un saludo.、Gracias. Claro, es que hay tantos factores: eh, eh, el, el tráfico y, y, y la hostelería. ¿Cómo estará sufriendo la hostelería、mm. este apagón? Pues、eh, me lo puedo imaginar, pero mejor si nos lo cuenta Isabel Jiménez. Isabel, adelante. Pues estamos con Carolina Durán, que es la directora del Hotel Puerta de Toledo. Nos dice que esta tarde no están dando abasto. ¿Qué tal, Carolina? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que está siendo una situación que no se ha dado en los 40 años que llevo trabajando en la hotelería. Está siendo muy singular porque no tenemos información que poder volcar a los clientes. Afortunadamente, el hotel estaba prácticamente previsto que se llenara hoy y tenemos a clientes que están esperando para poder continuar la estancia porque no se pueden marchar. Pero claro, no, no podemos fabricar más habitaciones nuevas. Está siendo un caos en el sentido de que hoy tenemos todo basado en el Internet y en medios que dependemos del Wi-Fi y demás. Y bueno. Pues estamos haciendo procesos a mano como se hacía hace 30 años. Pero bueno, es una realidad que estamos intentando que los clientes pues, acomodarlos lo mejor posible y ya está. Y no tenemos más información al respecto. Y la gente está bueno, llamando por teléfono. Entiendo que no sé si no, lo están no, intentando. No, no. Estarán viniendo en persona. No, hay, no hay líneas, hay No hay líneas. Nosotros estamos sin teléfonos, sin líneas. No podemos acceder. Y desconocemos si los clientes finalmente podrán llegar o no. No saben tampoco. ¿Le están llamando por teléfono? No, no, o sea, no, perdón. ¿Y le están、no. viniendo en persona? Están llegando en persona. Hay clientes que llevan desde. Pues al poco de ocurrir el, el hecho que fue a las doce y media de la mañana, y a partir de ahí, pues bueno, pues estamos improvisando un poco. Claro, intentando vez... atender a la gente mayor primero, asignando esas habitaciones, estamos acompañándoles con linternas a los pisos, porque ya pues,、eh, no tenemos grupo electrógeno como tal, y que hoy ya las emergencias y todo lo demás han dejado de funcionar. Claro, tal vez los, los clientes que no puedan llegar hoy dejen habitaciones libres para quienes no... ...no Pueden salir. Claro, lo que pasa es que, como lo vamos a desconocer porque no se pueden poner en contacto con nosotros, entiendo que si restablecen las líneas, por lo menos de comunicación, de móviles y demás, nos podrán avisar si finalmente viajan o no para poder dar habitaciones. Estas señoras ahora mismo están esperando por habitación. Pero no sé si voy a poder disponer o no de ellas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, usted, que tenga buena tarde y ojalá se restablezca pronto, que es un caos. Muy bien. Muy bien. Me decía que usted es de esas clientas que se ha visto aquí varada, que iba a coger, iba a volver ahora a casa, a Cataluña, y está aquí esperando a ver qué pasa. Sí, bueno, gracias a mi compañera que ya bueno, ha conseguido hablar con su marido. Sabemos que en Cataluña, al menos lo que es Barcelona y Girona y Luz,、eh, nos decían que el AVE sí que funcionaba, pero claro, nosotras no podemos volver, nos tenemos que quedar aquí. ¿Y estaban esperando a ver si alguien falla, entiendo? Sí, sí, porque estábamos hospedadas aquí, pero claro,、eh, ahora nos salía el tren a las 7 y entonces, claro, ya no teníamos habitación aquí. De momento nos han dicho que esperemos y a ver si con un poco de suerte nos pueden alojar. Pues muchísimas gracias, que haya suerte. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Isabel Jiménez. Y qué momento, Lourdes. ¿eh? Acabas de, se、ah, ha hecho la luz en han, el estudio 101. Se te han iluminado <risas> los ojos. Ya hemos pasado de estar aquí en una penumbra、eh, íntima a, de repente, los focos. Los focos, a tope. Focos, ¿eh? a tope ¿eh? Algo está pasando. Nos habíamos acostumbrado a estar en tinieblas y,、mm. de repente, algo ha pasado. Pues vamos a preguntárselo a nuestro siguiente protagonista. Pues sí, porque nos está escuchando en directo Carlos Novillo, el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.、Oh, eh, mía, una alegría que me das con hemos, esa noticia. Hemos recibido ahora mismo un foco y me imagino que eso significa que poco a poco se está recuperando en la comunidad de Madrid también la, el flujo eléctrico, ¿no? Pues sí, hace pues, apenas 20 minutos, 30 minutos que ha empezado a, a reponerse el suministro, sobre todo en la zona oeste y zona sur de la comunidad. Tenemos ya varios municipios, es un cuenta gotas, pero bueno,、eh, optimista porque parece que. Que poco a poco se va, se va restableciendo el suministro, y bueno, todavía nos anuncian que, que quedan, queda un tiempo, queda n unas horas para que, que pueda normalizarse la, la situación, y en eso pues seguimos trabajando.、Uh -huh. Consejero,、eh, hemos contado en los últimos minutos que un, del orden de una quincena de estaciones, lo decía el ministro de, de Transportes, van a permanecer abiertas, entre ellas Atocha y、eh, Chamartín,、eh, de cara a esos viajeros que tienen, van a tener que hacer noche en,、eh, en las estaciones.、Eh, ¿Cuáles son ahora mismo en la Comunidad de Madrid las principales incidencias? ¿Se、si、ha habido daños personales, rescate de evacuados?、Eh, ¿Qué balance nos puede hacer en el caso de la Comunidad de Madrid? Sí, bueno, pues como en cualquier emergencia, en, en los primeros minutos, la, la primera hora se ha destinado a, a la protección de las personas. ¿no? Efectivamente, ha habido que hacer muchos rescates, un récord absoluto, claro, de rescates en ascensores,、eh, más de 300 intervenciones de los cuerpos de, de bomberos que han tenido que acudir a. Para sacar a personas del interior de ascensores. Y luego, por supuesto, inmediatamente la prioridad que tenemos de las infraestructuras críticas, ¿no? ver el correcto funcionamiento, como así ha sido, de los equipos de soporte de, de hospitales,、eh, de abastecimiento de, de energía. También aquí、eh, pues、nos hemos desplazado a la Agencia de Seguridad y Emergencias, a Madrid 112, que bueno, está preparado para estas situaciones, hasta una semana tiene. De autonomía y desde aquí, pues un poco、eh, anticipándonos a los siguientes problemas. n o Hemos estado en contacto con la Consejería de, de Educación para, para ver un poco cómo iba siendo el, el final del día en los colegios,、eh, que nos, nos preocupaba porque sabemos los problemas de movilidad que hay y, sobre todo, también anticipando lo que puede venir. n o、eh, La noche nos está preocupando desde el punto de vista de la, de la seguridad, no, no funcionan ahí donde no se. Eh, devuelvo al suministro pues todos los sistemas de seguridad activa y pasiva de, de los edificios, de los comercios,、eh, y por tanto, p u ese、pues, b u n o ese tema de seguridad al caer la noche es quizá lo que ahora nos, nos mantiene más ocupados. ¿no? ¿Por q u e tienen un porcentaje de cuánto、eh, se ha restablecido ya en la comunidad de Madrid o, o es pronto para saberlo? Si no nos dice exactamente red eléctrica, pero, pero como digo, es, es verdad que ya son bastantes y es que cada. Cada 10 minutos pues,、eh, se suma algún municipio, no son municipios completos,、eh, no tenemos la cifra exacta. Vemos que es en la zona oeste y parte de la zona, de la zona sur de la comunidad, pero no sabemos exactamente el porcentaje.、Mm. No sabemos es el tiempo que nos queda ¿no? para, para que sea total, y ahí es donde estamos en contacto pues,、eh, con Policía, Guardia Civil y las policías locales para tener preparado ese dispositivo de, de seguridad ciudadana. Eh, consejero, de cara a los oyentes que nos están escuchando, venimos、eh, repitiendo una y otra vez el, el, la recomendación de la Dirección General de Tráfico de coger lo imprescindible, el coche. Pero ahora acabamos de, de escuchar a un compañero de la locura que hay ahora mismo en barajas,、eh, pasajeros que han aterrizado pero que no pueden salir de allí, que se ven atrapados en barajas o pasajeros、eh, a lo mejor que,、mm, que están cerca de Madrid, pero no en Madrid, atrapados en un tren. No sé, de cara a los oyentes, Eh, ¿Qué mensaje puede dar de tranquilidad, de utilidad, de cómo comportarse ante situaciones un poco de,、eh, inquietantes de, de quedarse atrapado en, en un lugar? Bueno, sobre todo, y, y agradecer el comportamiento en un hecho inédito de tantas horas ¿no? que llevamos y que no ha habido ningún incidente reseñable, ¿no? más allá pues, de situaciones. Eh, que se han vivido pues, de, de estrés y, y normales, ¿no? pero, pero sí que nos quedan unas horas.、Eh, tenemos la esperanza de que ese goteo se、pues, eh, acelere y podamos tener、eh, ese suministro pues,、eh, a las primeras horas de la noche y, por tanto, paciencia ¿no? para que vuelvan a restablecerse todos los servicios. Si no, evidentemente, cuando alguien tenga una situación、eh, de emergencia, pues tiene el teléfono 112 que ha estado activado durante todo el tiempo. Este, esta situación, y, y ahí podremos enviarle pues, la atención que requiere, si es sanitaria o es, de, es logística, desde el punto de vista de que no, no pueda volver a su domicilio. También se están estableciendo pues, puntos、eh, de, de, de albergue, como, como decíais, para la gente que tenga que, que pernoctar y, sobre todo, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, ¿no? porque. Al final, los vehículos,、eh, evidentemente, que,、eh, que, que van a gasoil o gasolina,、eh, sí que tienen esa autonomía, pero también está habiendo problemas de repostaje con las、eh, bombas que se utilizan para, para movilizar esos líquidos en las gasolineras y, por tanto, todo lo que podamos reducir esa movilidad pues, será en beneficio de poder normalizar. Y dejar también las vías expeditas a los servicios de emergencia. ¿no? Consejeros, ¿han planteado suspender las clases mañana, por ejemplo? Porque leo、eh, por aquí información de nuestra territorial de Castilla-La Mancha, que allí en Castilla-La Mancha se suspenden las clases en todos los niveles educativos. ¿Se han planteado algo parecido en Madrid? Pues estamos justo en el, en el comité de seguimiento del plan con la presidenta y están los consejeros y el consejero de educación evaluando. Ahora mismo, esa, esa circunstancia, ¿no?、Eh, tenemos que ver, evidentemente, cómo, cómo va a impactar. Si, si esta、eh, vuelta a la normalidad pues,、eh, se puede producir en las próximas horas, pues yo creo que, que es conveniente por mañana tener、eh, esa normalidad en, en las clases, pero es algo que tendremos que decidir en, los próximos, en las próximas horas para tomar una decisión concreta y, y comunicarla, ¿no? Va a depender, como digo, un poco de si esta evolución positiva se confirma y vamos a tener esa capacidad de, de tener ese suministro para que mañana tengamos una vida normal en la región. ¿no? Y, y sobre, sobre el metro de Madrid, que、eh, pocos minutos después de, de, de ese apagón ya informábamos de, de esa suspensión、eh, del servicio,、eh, entiendo que, que una vez que se restablezca el suministro, no sé si, si está previsto cuándo puede reanudarse el servicio de metro. Bueno, es, habrá que hacer ciertos ajustes,、eh, dado que ha habido convoys que se han quedado en, en túneles, habrá que un poco pues,、eh, ver cómo se recupera esa operativa. Pero es verdad que si se produce durante la noche, tenemos al menos ese momento valle, por así decirlo,、uh -huh. para, para que mañana por la mañana, primera hora, esté 100% disponible. ¿no? Pero como digo, tampoco tenemos esa certeza de que, de que esto se pueda recuperar en, en, en estas horas, que parece que sí, pero. Pero como digo, no nos lo pueden asegurar. Pues Carlos Novillo, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, gracias por haber estado en directo con nosotros en esta programación especial que mantenemos desde el mediodía en Simulcast, en Radio Nacional y en todas nuestras emisoras. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.